Consejo Deliberante no hubo quórum para tratar el proyecto para crear el Ente Municipal de Obras Sanitarias. Darío Caselli, Secretario General de CIPOS, aseguró que el proyecto es viable y que se viene trabajando hace muchos años para resolver los problemas de obras sanitarias. Por los datos que yo tengo, el servicio eh, tiene una, una recaudación de entre 27 y 28 millones y en salario más o menos son 11 millones lo que lo que le demanda el presupuesto en, en, obra, en obra sanitaria. La facturación creemos que está en el doble de, de, lo, de lo que te estoy diciendo. Este, consideramos que sí, que, que se puede solventar, este, pero bueno, se irá viendo con el transcurrir de, del tiempo, si todo esto que venimos planteando eh, es lo que corresponde. También participó de la sesión el director de Agua y Saneamiento, Marcelo Furch. En diálogo con nuestro cronista de exteriores, se quejó de que el bloque justicialista no dio quórum y aseguró que de esa forma le dan la espalda a los trabajadores. La sensación no es de las mejores, obviamente. Eh, un poco es una desilusión, si bien se veía venir que esto se había politizado tal vez por demás, porque tratándose de derechos los trabajadores creo que... Eh, la política tendría que hablar de otra manera creo que por ahí hubiera sido bueno un, una reunión de, de los principales representantes me refiero a la gestión saliente la gestión de Leandro Guerra con la gestión entrante que es la de, la de Luciano de Napoli este, creo que se podría haber llegado a un acuerdo de otra forma eh, pero y, bueno, por ahí hubiera esperado que ver todos los concejales sentados, que para eso este, el pueblo los vota, ¿verdad? Uh -huh. Y por lo menos exponer eh, con cierto criterio el, el por qué no, eh, el por qué el revés a los, a los trabajadores, ¿no? Uh -huh. De esta manera. Mañana miércoles en La Maroma se invita a debatir a América Latina. Guadalupe Bustos, abogada, docente universitaria y compañera Kermesera, invitó a debatir sobre la patria grande. La entrada será libre y gratuita y participarán Eduardo Aguirre, Francisco Bompadre y Dai Santos Silva. Creo que es necesario en cualquier momento debatir de forma crítica ¿no? lo que está sucediendo en nuestra patria grande, desde nuestras regiones, tener ese cuidado ¿no? también de decir de dónde estamos hablando, qué estamos hablando, y qué queremos comunicar, qué queremos dialogar en colectivo entre nosotras y nosotras ¿no? ante la situación que se nos presenta a nivel sí. latinoamericano. La idea general es mañana poner diferentes... A ver, Lo que sucede en América Latina se puede analizar desde diferentes puntos, de diferentes perspectivas, de diferentes categorías analíticas. Eh, la idea es, es simplemente hacer un encuentro para poner en debate estas diferentes perspectivas. UNICEF Argentina está realizando una encuesta en todo el país para relevar datos sobre temas referidos a la educación, nutrición, salud reproductiva, discriminación y violencia de niñas, niños y adolescentes y mujeres. Jimena Alecha, licenciada en nutrición y encuestadora, remarcó la importancia de conocer estos datos. La encuesta, nosotros tuvimos una etapa anterior del listado en donde la, los barrios ya seleccionados, digamos... Había barrios que estaban ya seleccionados por UNICEF, fuimos, listamos a la gente y de esas casas UNICEF seleccionó 20 únicamente. Entonces, esas casas seleccionadas son las que eh, iremos a hacer las encuestas. Con esto se tiene datos confiables eh, para justamente realizar acciones sociales que son en, a beneficio de toda la población. Entonces, lo que hace UNICEF es realizar esta encuesta para conocer la situación de los niños, de adolescentes, también de mujeres, e indagar puntualmente en temas que están relacionados con salud reproductiva, educación, nutrición, uh -huh. todo lo que es discriminación. La Cámara del Comercio y el Centro de Empleados de Comercio anunciaron el Festival de Calles. Se trata de recitales en la vía pública para fomentar el consumo y reactivar la economía. Lo que estamos haciendo en este momento es, junto con el Centro Empleado de Empleo Comercio, lanzando lo que nosotros hemos llevado, llamado un festival de calles. Lo que estamos tratando de hacer y uniendo un poco toda la, la, la actividad económica que se quiera eh, incorporar de la ciudad, tratar de darle a la ciudad un, un clima un poco más festivo de lo que está teniendo hasta, hasta este momento. Junto con el Centro Empleado de Empleo Comercio, ya desde el año pasado, empezamos a hacer estas pequeñas acciones. Eh, el año pasado hicimos una sola presentación, este año fuimos un poco más osados, este, osados este, y nos lanzamos a hacer este, tres eventos de esta naturaleza.